Eh, nosotros no entendemos eh, en qué espacio habríamos eh, cometido aquel aquella denuncia, eh, sin embargo estamos para poder responder siempre cuando exista una denuncia nosotros siempre hemos actuado en coordinación con el gobierno municipal cualquier institución que venga en beneficio del estudiante nosotros hemos ido coordinando particularmente el día de ayer eh, ya el nuevo director de desarrollo humano se nos ha invitado para que podamos hacer una feria de orientación vocacional para el día jueves entonces nosotros tenemos que organizar y también mandar una circular como se ha ido coordinando con autoridades educativas para que puedan ser efectivos y beneficiados nuestros estudiantes eh, reiteramos nosotros si hay alguna denuncia de esa naturaleza nosotros estamos para poder responder, el director distrital suscrito no tiene ninguna uh, ningún antecedente en relación a la parte de corrupción, de favoritismo de políticas y demás situaciones y cada uno tiene su formación o su decisión y el derecho de poder pensar al diferente que otras personas, seguramente Nosotros vamos a esperar todas las denuncias que haya por cualquier institución para responder nosotros. Reiteramos y queremos pedirle y queremos solicitarles a nuestros padres de familia, a nuestros directores, a nuestros colegas maestros, si la dirección ha estado actuando de manera irregular, que nos lo digan bajo documentos, bajo pruebas y nosotros no estamos para poder aferrarnos al cargo. Si hay necesidad de poder dejar la institución, si ha ido perjudicando mi persona, lo vamos a dejar